Saludar al Sosteniente Candia, saludar también al equipo que lo acompaña, saludar a los maestros, maestras, saludar a los niños. ¡Buen día, niños! Bien, saludar a los papás también que se han dado cita acá para ver y recibir ese bono esperado por todos ustedes, niños, y por todos los jóvenes también. Eh, creo que es importante... Eh, hacer conocer de que nos ha costado llegar a poder eh, al regimiento para poder hacerlos traer con la serie de bloqueos que hay pero sin embargo eh, hemos podido llegar solo con una camioneta sabemos el tiempo desde anoche que está lloviendo y bueno gracias a Dios eh, hemos podido también agilizar y viabilizar este bono a través del coronel a través de, de los ministerios también porque con todos estos problemas que se han suscitado eh, se iba a levantar el bono Juancito Pinto y a último momento con el cierre los bancos en algunos colegios también no van a recibir creo que es importante reconocer y agradecer a nuestro presidente y agradecer también a todo ese equipo que va a pagar el Juancito Pinto por estar acá y por ver de qué manera podemos nosotros estar eh, contentos, contentos porque ustedes también alegres porque van a recibir este bono. A los papás decirles que lo bien utilicen este bono porque año a año vemos que siempre se ha venido dando y se va a seguir dando durante mucho tiempo. No creo que este bono se llegue a eliminar. ¿Por qué? Porque es un bono que beneficia ...y incentiva a nuestros niños, a nuestros jóvenes... ...y no solamente este bono, varios bonos también... ...el bono incentivo al al mejor bachiller... ...y es por eso que estamos aquí para poder apoyar... ...a todo ese equipo pagador del bono Juancito Pinto... ...y poder seguir apoyando en lo que se pueda... ...con esto yo voy a agradecer a los profesores... ...por la organización, al director... ...también por ese gran trabajo... A OTBS que están aquí presentes, representantes, padres de familia, que también se han dado citas para ver y poder apoyar en estos pagos. Con esto yo voy a agradecer a los papás, a los profesores, a ustedes niños por estar aquí presentes y poder hacer realidad nuevamente este bono Juancito Pinto.